A ràdio, full de ruta. El món és aparentment des d'ahir un lloc més segur arran de l'entrada en vigor del tractat que prohibeix la producció i l'ús de les bombes de dispersió. I diem aparentment perquè la prohibició només serà efectiva en els 37 estats que l'han ratificat. Això, tot i que 100 països, van signar el tractat al desembre de 2008. Entre els estats que no han signat ja precisament els principals productors d'aquesta arma especialment mortífera. Tot i això, les organitzacions, les organitzacions que més han treballat per la prohibició celebren que, com a mínim, hagin assolit parcialment el seu objectiu. A l'estat, aquests organismes estan integrats en la Coalició contra les Bombes de Dispersió. Una de les entitats que la integren és Greenpeace. Saludam Mabel González, responsable de l'esarmament de l'organització ecologista. Mabel González, bon vespre, bones noches. Hola, bones noches. ¿Estáis satisfechos con la entrada en vigor del tratado contra las bombas de racimo? Sí, sí, la respuesta es sí. No muchas veces podemos celebrar algo, digamos, con con tanto convencimiento y creemos que la entrada en vigor del tratado contra las bombas de racimo es un paso importantísimo para poner fin a a digamos a, a la producción y al uso de un armamento que, no lo olvidemos, causa un 98% de víctimas civiles. Entonces, sí, estamos satisfechos, creemos que es un, un día para celebrar. De todas maneras, los principales productores de este tipo de bombas no han firma, no han ratificado el tratado. ¿Cuáles son estos países y creéis que lo acabarán firmando? Vamos a ver. Bueno, estos países son, digamos, los, los más reticentes siempre a firmar cualquier tipo de tratado internacional o de que algo que limite, digamos, que crean que les ata las manos. Son Estados Unidos, China, Rusia, no ha firmado Israel tampoco, por ejemplo eh Es cierto que, que esto nos preocupa, que nos gustaría muchísimo que hubieran firmado ya, pero por el otro lado lo esperábamos. Desde la sociedad civil, las organizaciones que hemos trabajado esto, siempre defendimos que preferíamos un tratado fuerte a unas habiendas de que esto iba a impedir que se sumaran pronto… Pero nosotros queremos que lo hagan en el futuro y que además el tratado tiene que tener una, digamos, una, una finalidad, que es estigmatizar este tipo de arma, que sea más costoso políticamente usarlas de aquí en adelante. Y siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que creo que es significativo el tratado contra las minas antipersonales de hace 11 años. Estados Unidos no lo ha firmado todavía, pero también es cierto que no ha vuelto a, a venderlas ni a utilizarlas. Eso es lo que esperamos conseguir y ojalá en el futuro se sumen, desde luego. ¿Cuándo, ¿cuándo empezasteis esta lucha contra las bombas de racimo? Pues esto comenzó... Mmm, a, había algunas iniciativas, pero más dispersas. Después, en el verano de 2006, yo creo que todos recordamos aquellos bombardeos de Israel en el sur del Líbano, especialmente en el sur, donde utilizaron masivamente bombas de racimo. Esto fue, digamos, el ver esos efectos. Allí movió a mucha más gente a sumarse... Y en el año 2007, dos, los años 2007-2008 ya se suman varios gobiernos, principalmente el noruego, eh, empieza la presión muy fuerte de sociedad civil y, y por tanto estamos hablando de que ha sido un proceso rápido, para lo que suelen ser este tipo de procesos internacionales. Obviando que cualquier tipo de arma es peligroso, ¿por qué, ¿por qué se considera que las bombas de racimos son especialmente dañinas para la población civil? Pues yo creo que lo mejor es explicar lo que son. Para imaginar una bomba de racimo hay muchos modelos, pero la forma más, más digamos, lo más gráfico es imaginarse una bomba madre que al ser lanzada eh, se abre y desprende, depende de los modelos, decenas o incluso cientos de submuniciones explosivas, de bombetas explosivas. Entonces, la finalidad es cubrir con una sola pasada, digamos, o con una sola bomba o con unas pocas, una gran área de territorio, digamos, eh, cubrirla de explosivos. Entonces… Matan a los civiles durante el bomba los bombardeos porque no distinguen, obviamente, entre blancos civiles y militares. Y otro elemento muy grave, quizá incluso más que este, es que un porcentaje de esas bombetas, de esas municiones, no explota en ese momento. Entonces, quedan sembradas por los territorios y siguen matando, pues especialmente a civiles, que son los que viven en estas zonas eh, durante años, incluso décadas después de que de que una guerra termine. Y un dato más, como tienen colores brillantes, como parecen juguetes, botes de refrescos, etcétera, rojas, amarillas, así, son los niños los especialmente afectados porque las cogen para jugar y entonces resultan desproporcionadamente heridos, mutilados, etcétera. Por eso creemos que es un buen elemento el, el, el que ahora podamos decir que comenzamos, a, aunque sea lentamente, a ver el final de este tipo de armamento. Cuando comentaba que, que, el, que el color de estas bombas al ser brillante trae más a, más a los niños esto se hace aposta o es simplemente una característica que bueno que ha salido así no, no sinceramente no, no creo que, que no tenemos estudios al respecto pero no creo que se haga digamos a, a propósito sino que simplemente no se tiene en cuenta ese daño adicional que puede que puede causar si pensamos por ejemplo que eh, hace unos años en, en, en afganistán pues eh, se produjeron situaciones tan tan ridículas, si uno quiere, como que había restos explosivos por un lado y había eh, que se, también se, se lanzaban desde el aire bolsas de comida, etcétera, que eran extraordinariamente parecidos y entonces causaron heridos porque la gente confundía unos y otros. Creemos que es simplemente el, el no pensar en las consecuencias, más que el, digamos una intencionalidad. ¿Se hace más complicado limpiar las áreas donde hay bombas de racimo que donde hay minas antipersona? extraordinariamente complicado en los dos casos. Son operaciones muy caras eh, que requieren de personal cualificado, equipo técnico especializado. Eh, es decir, en, en ambos casos es complejo, pero sí podríamos decir que hay un elemento eh, de mayor dificultad en el caso de las bombas de racimo porque tienen más potencia explosiva en general y porque están diseñados para matar, no para mutilar entonces eh eso lo hace si si quieres más difícil todavía y más costoso son operaciones además que por por mucho esfuerzo que se ponga y por mucho mucha ayuda internacional que se reciba llevan muchísimos años y por ejemplo los casos de los países más más eh, bombardeados con este tipo de explosivos como Camboya o laos pues siguen produciéndose víctimas actualmente. Eh, de forma totalmente regular cuando las guerras terminaron hace más de 30 años. O sea que realmente es difícil luego, eh, no sé, eliminar esos efectos. ¿Y cuándo empieza a usarse este tipo de armamento? ¿En qué conflictos se, se ha utilizado? Bueno, se comenzó a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, digamos que es en aquel momento donde se diseñan, se inventan y donde se pudo, a lo mejor, se podía argumentar, digamos, su, su utilidad militar, no en el sentido de que estábamos hablando de guerra mundial pues de grandes columnas de blindados, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que se han utilizado después en conflictos como los del sudeste asiático, en Vietnam, Camboya, Laos, se han utilizado en Afganistán, en Irak, en Líbano, en Kosovo en el año 99, y esto es cuando ya, digamos, es cuando ya, eh, eh, primero han perdido totalmente la utilidad militar y segundo causan esos gravísimos daños a población civil, porque estos conflictos actuales no son como la Segunda Guerra Mundial y se libran en zonas Eh, ...habitadas y en muchos casos en zonas incluso urbanas. Y por eso, eh, el, el, digamos, la racionalidad de militar de utilizarlas ha quedado atrás... ...y desde luego lo que se ha puesto sobre la mesa son las gravísimas consecuencias humanitarias... ¿no? ...que tiene su uso. Uh -huh. ¿Y, ¿Y actualmente donde se concentran las mayores cantidades de bombas de racimo? Pues se han usado en los últimos años en Afganistán y en Irak, como decía se usaron masivamente por parte de Israel, en el, especialmente en el sur de Líbano en el año 2006, donde se bombardeó de forma masiva, especialmente además en las últimas 48 horas de la, de la, de la ofensiva, cuando ya se sabía que iba a haber acuerdo, y donde la ONU estimó que había quedado un millón de sus municiones sin, sin detonar, que todavía obviamente se siguen cobrando víctimas ahora. Pero los países más bombardeados, los que tienen, digamos, más cantidad de explosivos eh, per cápita todavía activos son como decía los del sudeste asiático camboyla o especialmente uh -huh. y se sabe hay datos que, que se pueda decir cuántas personas han sido afectadas por estas bombas pues hay datos pero pero digamos que no son no son completos hay que entender yo creo que que en una situación de guerra por ejemplo cuando cuando los heridos mutilados etcétera empiezan a llegar masivamente a los hospitales es muy difícil llevar un registro de, por ejemplo, a quién ha herido una bomba normal, a quién una bomba de racimo, a quién una mina antipersonal, entonces es difícil. Sin embargo, hay organizaciones que se dedican al, al desminado que sí han hecho diga, un cálculo basado en los datos confirmados de los últimos conflictos y han estimado 100.000 personas muertas o heridas, mutiladas, como consecuencia de estas de estas bombas. 100.000 personas, digamos que serían casos probados, puede haber muchos más a los que no se haya tenido acceso. Sí. <risa> uno de los países que han ratificado el Tratado es España, que no obstante, hasta hace pocos años, fue uno de los principales productores de este tipo de armamento. ¿Por qué ha cambiado la, la postura del Estado español? Bueno, España producía y, y, y este tipo de armas, efectivamente, había varias empresas que los producían y el ejército tenía un, un arsenal. Y al principio de este proceso pues se mantuvieron un poco en una posición de esperar y ver, no a ver qué hacían otros países aliados y demás. A partir del momento en que el proceso, digamos cobró fuerza, pues ya así se sumaron y efectivamente hoy hemos firmado, ratificado, el, el ejército ha destruido sus arsenales, etcétera. Creemos que es una cuestión muy, digamos, muy generalizada en temas de seguridad, en temas militares, etcétera, que es más una, una inercia que otra cosa. Pero es preciso también reconocer que en la medida en que el proceso avanzó, pues se sumaron a él y, y bueno... Ha sido, por ejemplo, España ha sido el primer país en, en destruir los arsenales. Entonces, bueno, esto hay que valorarlo sin ninguna duda. Imagino que a pesar de la entrada en vigor ayer del tratado, la lucha no terminará aquí. ¿Habéis pensado alguna acción para sensibilizar los gobiernos que aún no han ratificado el tratado? Pues desde luego se están haciendo muchísimas cosas. Eh, como bueno Greenpeace y otras organizaciones españolas formamos parte de una coalición internacional donde hay organizaciones de todo el mundo de, de países productores de países que han sufrido los efectos de países que ni producen ni venden etcétera o sea una representación eh, de, de, de, de todo el mundo y se está haciendo un trabajo eh, pues muy intenso de efectivamente de ir presionando sensibilizando a los gobiernos que aún nos han sumado para que, para que lo vayan haciendo y de que todos, a su vez, cumplan con una cosa que también establece el tratado, que es la cooperación con los países que han sufrido este tipo de armas, ¿no? para apoyarles en las tareas de rehabilitación de víctimas, retirada de explosivos, etcétera etcétera Pero sí se está haciendo mucho trabajo y queda mucho por hacer. ¿eh? Pues esperemos que, que tengáis éxito en vuestro cometido. Mabel González, responsable de desarme de Greenpeace, muchas gracias por atender. Muchas gracias, gracias a vosotros. Radio. Buenas noches. Buenas noches, gracias.